Unos minutos con el Secretario General del CIPREN, del Sindicato de Prensa Zona Sur, Milton Fernández. Milton, buen día, ¿cómo estás? Hola, Mauro, buen día, ¿todo bien? Bueno, gracias por atendernos un ratito. Bueno, están haciendo una recorrida desde el CIPREN para hablar con legisladores nacionales porque se viene la discusión de la reforma laboral y estuvieron con Daniel kroneberger buenos contanos un poco qué, cómo fue la reunión, qué le plantearon y qué recepcionaron. Bueno, bien, eh, la verdad que sí, eh, desde la Federación de Prensa incluso eh, estamos haciendo una campaña nacional para hablar con le, los le, legisladores que, que, bueno, la semana que viene se vienen reuniones en comisiones para tratar la reforma laboral, y en ese sentido eh, también está la quita del Estatuto del Periodista Profesional. Eh, la, la, la posición nuestra desde el sindicato de prensa era es, manifestar eh, la negativa por por la reforma laboral, ya que consideramos que los problemas de, de este país nunca fueron la masa eh, la, laborar, laboral, laboral. Eh, dejamos en claro que nosotros no solo que para que se entienda, eh donde se plantea eh, la quita el estatuto del periodista, pero nosotros estamos eh, en total desacuerdo con la reforma integral laboral de cómo cómo está planteada sin ningún tipo de consenso de la parte laboral. En ese sentido, eh Cronerberger sí nos escuchó, eh, lo que sabemos y que estuvo bueno también, el hecho de que Daniel Cronerberger es un legislador que por per pertenecer a la provincia de La Pampa no está de alguna manera eh acorralado como en otros lados. no Si se quiere puede ser un poco más independiente que en casos como por ejemplo provincia del chaco donde los legisladores realmente están agarrados del cogote que es la nueva política que se está usando para, para apretar y para torcer un voto en ese sentido eh, nosotros no con, notamos que hay una permeabilidad y hay una escucha y hay una idea de que se puede llegar a, a entender este la palabra desde de, de, el sindicato de los de los trabajadores. Por eso nos fuimos bastante no, no sé si convencidos de lo que se habló sino que eh, si se quiere pues, eh, algo de esperanza en algún en, en, en, en poder torcer un, un, un voto o en eh, eh, ver de qué manera nosotros podemos llegar a acercar eh, algo positivo desde acá de la pampa en contra de la reforma laboral claro ¿no? eh, igualmente tengo entendido por el por el comunicado que mandaron desde el cre desde el gremio del cipren que eh, van a van a hacer una reunión para saber qué posición van a tener desde el radicalismo, ¿no? Sí, claro, eso es lo que nos dijo Daniel, que bueno, él dice que es uno de los legisladores que, es, que al tener la posición que, que, que y pertenecer a la Pampa, no está atado, a lo mejor como te conté recién hace un ratito, de sí. una lógica, es decir, yo dependo del gobernador, por ejemplo, como en muchas provincias, no de, de una bajada de línea, de una... Entonces él tiene esa posición de aunar criterios por ahí de traer este, para llegar a, a, a nada, a que, el, a, a que el voto realmente represente no solo la voz del legislador, sino que represente la voz de los trabajadores y la voz de la, de la gente que está en juego en esta situación. ¿no? Pero por ahora, de Croneverge no, no les dijo que la iba a apoyar ni les dijo que iba a estar en contra y también van a hacer lo mismo con, por ejemplo, Victoria Guala, que también va a ser otro hueso duro de roer, digo, pensando en cómo ha actuado el pro eh, a favor de la libertad avanza en cada uno de los lugares donde tuvo que actuar. Bueno, en esa lógica que yo te contaba, sí, con Victoria, bueno, vamos a ver cómo cómo nos va, eh, vamos a tratar de de de, de encontrar algún compromiso, si de decir este, bueno, eh escúchennos, tengan tengan en cuenta esta situación porque la verdad que para nosotros es un retroceso enorme. Y, y hay mucho juego, ¿no? Y, y un poco también con lo que hablamos ayer con Daniel. este Yo hace casi ya 30 años que trabajo en el Día de la Arena y nunca escuché del lado de la patronal hablar ni siquiera mal del estatuto. O sea, nunca el estatuto fue algo que... Eh, eh, un condicionante para dar laburo. Claro. Eso es un error y, bueno, eh, ayer en la palabra decíamos este mi cuando dijo no se puede odiar más a, a los periodistas bueno esto es una forma concreta de, de, de no solo de, de odiarlos sino de hacer algo negativo para toda la masa este, de prensa no claro qué eh, lejos eh, qué lejos quedó esa idea en algún momento no que se planteaba en otros momentos del país cuando eran otros gobiernos uh -huh. eran otros partidos quienes gobernaban la, el país cuando se hablaba de si la comunicación era un, un negocio o un derecho humano. Ahora ya este Miley pretende que no haya ni estatuto del periodista, o sea, que no haya nada. La verdad que no, no se sabe para dónde va todo esto. No, y otra cosa que también eh, hay que tener en cuenta que se, se, se supone que eh, los grandes medios responden a una quita del estatuto, siendo que claro. el medio, la patronal... ...se ampara muchísimo en el Estatuto... ...un medio puede salir a decir... ...lo que tiene que decir... ...no solo por la libertad de expresión... ...sino porque en este país... ...y no y no es poco... este mirá, los, perros, ...los perros me ladran... <risa> ...los perros de mi ley son... <risa> ...los perros de mi ley son eso... Que... ...este... ...no, me... Eh, ...están amparados en el Estatuto mismo... ...la libertad de expresión... ...el derecho a informar... ...es ley en este país... ...no, no, es, no, es, no es poca cosa... Me eh, parece fácil decirlo, pero en toda la, en Latinoamérica ah, no hay estatuto como el, en el periodista. En otros lugares incluso hasta es colegiado sí. este, la tarea de prensa, donde se si concribe a un grupo de personas solamente para ejercer el derecho a la información. Claro, más eh, académico todo, si no pasás por la universidad no podés ser periodista no podés ser comunicador. No, es, es, es peor todavía, claro. si vos no estás co colegiado. peor todavía, claro. No no no no podés este no sí. no podés dir directamente ejercer el derecho a la información o, el, o la libertad de expresión. Claro. Queda circuncrito este a un grupo de personas. Por eso este creo que le nos corresponde volver a hacer docencia, como ya lo hemos hablado alguna vez. Eh, nosotros, este, volver en a hacer el caminito tenés, Volver a hacer el caminito Que nosotros dicen Pero ustedes tienen 36 horas semanales ¿Y de dónde te crees que vienen las 36 horas semanales? ¿Y por qué la pelearon? Claro. son Se peleó porque un periodista Primero que está eh, 24-7 Informándose Para para profesionalizar la actividad Vos estás informado Bueno, vos sos una persona que te vemos Desde las 7 de la mañana hasta hasta altas horas de la noche siempre publicando cosas. Claro, bueno, claro. eso eso eso es todo quita de tiempo a tu familia, todo quita de tiempo a tu tareas de ocio si se quiere, por eso vienen las 36 horas semanales por eh, incluso la, la la lo que tiene que ver con la actividad, no con la eh no me sale la palabra. Eh, con la eh, profesión. Bueno, Con la profesión, sí, con, con, con, con las problemáticas que nosotros nos llevamos a la casa. O sea, hay, hay claro. no solo tampoco son las, las 36 horas, la insal, insalubridad de la de bien, la actividad. Bien, claro, bien. Claro, que vas Pero trasladando bueno, lo que vos tenés como, vas tomando todo el tiempo, lo trasladás a los lugares donde vivís. Exactamente, exactamente. Claro. Pero, bueno, eh, es una campaña nacional la que estamos haciendo, se viene en momentos muy difíciles. Nosotros estamos totalmente en contra de la reforma laboral, no solo de, de, de a ver, nosotros no nos vamos a salvar si solo quitan el convenio, porque por ejemplo, el tema de la de las horas, los bolsones de horas, sabemos perfectamente que eso no no no no va a traer más trabajo, todo lo contrario, va a perjudicar al al laburante. Claro. Eh, vos te van a decir, "Che, a este día de ahí te tenés que quedar porque tenés que laburar 12 horas." Este, ¿qué pasa cuando vos vayas a decir que no? que es lo que está pasando casi en toda Latinoamérica. O sea, la gente no labura más 8 horas, labura 12, 14, 16 horas. Sí, sí. Porque el problema es que cuando vos decís que no, no existe la libertad de decir que no. Claro, atrás sí. tuyo tenés, tenés Siempre tenés otro que... que decir que sí como trabajador. Exacto. Siempre tenés que decir que sí porque atrás tuyo tenés uno que va a decir que sí. Claro. Entonces esto te pone eh, a trabajadores contra trabajadores y el, el mismo sector empresarial está está asumiendo de que esto no va a traer más trabajo claro. acá la cosa pasa por otro por otro lado por eso nosotros cuando iniciamos la charla con los legisladores decimos el problema de, de este país nunca fue la, la, la clase obrera jamás eh, siempre las situaciones acá pasaron por otro lado no más que por lo que lleva corbata que con que lo que llevan este mameluco. Claro, imaginás un febrero con movilización en la calle por la reforma, cómo cómo lo están viendo? Sí, creo que hay un paro también que se eh, está analizando claro, para el 11. Y para el 11 y bueno, la verdad que un febrero caliente. Claro, un febrero complicadísimo para el trabajador, ojalá que no sé, se revea sí, algo aparte, de todo esto. Perdón porque también mauro es un momento donde te agarra en todo tu derecho a vacacionar te agarran todo tu derecho a descansar te agarran todo tu derecho de, de, de no te puedes relajar nada. en este país es así y, y, y, y sí y, y febrero es un mes como pasa en, en diciembre enero febrero es un mes son meses complicados y si no salimos a la calle y no hacemos lo que corresponde va a ser muy difícil de defender ¿eh? y no Y esto no, no no está bueno. Totalmente. Milton, gracias por tu tiempo con Radio Kermés y vamos a seguir el tema, por supuesto, como siempre. A ustedes por el llamadito, muchas gracias. Milton Fernández, el secretario general del sindicato de prensa Zona Sur, se reunieron con Daniel kroneberger para pedirle el voto negativo a la reforma laboral. Lo van a hacer con Victoria Guala, Van a tener un trabajito ahí con Victoria Guala y también lo van a hacer con Daniel Pablo Benzuzán. Son los primeros que van a tener ahí en la mano el proyecto de Javier Milei para la reforma laboral. Veremos después si ese caminito hay que hacerlo también con legisladores, en este caso diputados de toda la, la provincia de La Pampa. Las 11 y 53, una musiquita y en un ratito ya nos despedimos, che.